Bem, samba moderno e o samba quadrado, canto e Bueno, ahí lo tenemos a Plinio en imagen y ustedes lo van a escuchar. ¿Qué tal, Plinio? Bienvenido. Hola, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario con los oyentes de Uruguay. Bueno, eh, un gusto recibirte. Además, ustedes están en pleno carnaval. No, terminó ayer, ¿no? Terminó. Eh, no sé, en tema de triunfos y de resultados, eh, pero si querés decirnos algo de eso, porque además veíamos un hecho vinculado al carnaval de, de la calle, ¿no? El carnaval fuera del concurso oficial del zambódromo y todo eso, muy significativo, que veíamos a través de las redes, Ángeles tiene los los datos, algo que pasó vinculado a, a un rechazo popular, a un, a un represor, a un torturador, sí, ¿no? Sí, que seguramente tiene mucho que ver con la película famosa de la que hemos hablado ya contigo, ¿no? De la que se sacó el Oscar, además, en estos días, después que hablamos contigo, fue hace un par de días que se ganó el Oscar esa película. Sí. Sin duda, buen día, Ángeles, buen no día. sabía que estabas ahí al lado. Eh, sí, esto bueno primero la, la, el Oscar fue conmemorado como una copa del de mundo aquí, sí. no mucha conmemoración popular lo que es interesante, sí. porque es un poco por el Oscar, un poco por el no la, la autoestima brasileña que finalmente gana un Oscar y, y para, para que los oyentes sepan. La película no está mal, es una buena película, ¿Sí? aunque haya ganado el Oscar, o sea, <risa> el hecho de que ganó el Oscar no no habla mal de la película. Pues, la no, película claro. es buena, pueden ir a verla, pero fue muy conmemorado en las calles y en muchos, que nosotros llamamos blocos, Recording que son... En progress. Que son pequeños grupos que salen a la calle cantando y, y esto fue conmemorado y en el caso de Río de Janeiro uno de estos grupos fue a la casa de uno de los militares torturadores que siguen impunes y que eh, estaría directamente vinculado a la muerte del diputado Rubens Paiva que es el marido de Unice Paiva que es sobre la cual Eh, se hace la película. Claro. Entonces, ¿El muy, muy se llama, la... ¿Cómo se llama el torturador? ¿Cómo Peca... se dice el apellido? Perdón. El apellido del torturador, ¿cómo se dice? José Antonio Velam. Tú sabes que yo, yo no sé porque no no, no no sé cómo no, se no cómo, cómo se pronuncia. Pero uno de los responsables fue entonces eh, del asesinato. Sí. Sí, porque hay que, todos sabemos que la, la tortura no es una cosa individual, sí. es una cosa institucional. Entonces, y era un sistema. Entonces, este hombre era uno, pero seguro que de un engrenaje mayor, ¿no? Sí. Bien, Plinio. Eh, antes de ir también a los temas, eh, queríamos que conversar contigo en la audiencia, compartir. Eh, la alegría de que finalmente se dio un encuentro tan esperado por nosotros que tuviste, eh, le contamos a, a la audiencia, el, finalmente pudiste encontrarte con nuestro compañero Agustín Casanova, también columnista. Agustín sale de distintas partes del mundo, ¿no? Lo hemos sacado desde Rusia, desde Portugal, desde Bolivia. Bueno, él te habrá comentado un poco su... su camino, en su trabajo académico y se encontraron en San Pablo la semana pasada, ¿fue? Sí, hicimos una larga conversa de dos horas ¿no? de los correspondientes eh, de Radio Centenario y yo le di la sugerencia de que hagamos un sindicato <risa> Pero, Muy bueno Muy, buena. muy buena. Este, Esperemos que no haya reclamos de salario sí, sí. porque Estoy por porque ahí, patronal, por claro. ahí no, no van por buen camino Sí, fue lo que me respondió Agustín si hacemos un sindicato ya sabía lo que, iba a pasar. que ser amarillo, o sea que mejor no hacerlo <risa> bueno, pero estuvieron conversando un poco, bueno, él te habrá contado de lo que está haciendo allá en la UNICAM, creo, ¿no? Este y también de la izquierda sí. brasileña en fin conversamos mucho, además estuvo un compañero de Perú que se llama Sebastián, muy muy competente, muy articulado muy informado que eh, Entonces hablamos largamente sobre Perú, sobre Uruguay, sobre Rusia, porque Agustín conoce también. Fue un encuentro muy bueno, y, y yo creo que estos son encuentros necesarios para que la izquierda latinoamericana se conozca, tengan referencias y troquen ideas. Uh -huh. Sí, nosotros le contamos a, a la audiencia, esto va por nuestra cuenta, que nos... que nos contaba Agustín, digo también para tener una idea de, de lo que es Plinio en, en, en algunas áreas allá de, de la academia y a nivel de la izquierda o de jóvenes y, y no tan jóvenes que se están formando, que cuando este compañero peruano estaba con Agustín y cuando Agustín le comentó que se iba a encontrar contigo, él le pidió especialmente poder quedarse y conocerte, porque bueno, conocía la... la trayectoria, digamos, de, de Plinio, y que estaba muy emocionado de poder este, conocerte y, y conversar contigo. Pero bueno, también te, te queda la esperanza, conociéndolos, Plinio, que hay jóvenes de izquierda, jóvenes con definiciones, podríamos decir que revolucionarias, también en, en la producción académica y en la investigación a nivel universitario en nuestros países. Seguro que sí. No, yo, yo, yo creo que hay muchos jóvenes y que lo, los jóvenes eh, están en la vanguardia de la lucha. El problema yo creo que no está tanto en los jóvenes, sí. está más y, y en, en las direcciones que capturan estos jóvenes y que neutralizan todo el potencial de rebelión, de crítica, de radicalismo que hay en esto. Pero yo tengo mucha... Uh, Yo, mucha confianza en la historia. ¿no? Las contradicciones que estamos viviendo y que se van a intensificar son muy grandes y ellas exigen respuestas radicales. Entonces, yo creo que nosotros debemos continuar lo que yo llamo soplando blas, brasa, soplando sí. brasa. Sí. ¿Para qué? Porque eh, eh, la necesidad de ir allá del capitalismo. capitalismo, que siempre la pusimos nosotros los comunistas, pero que ahora se coloca como una urgencia porque la verdad es que la crisis del capitalismo está, digamos, acelerando en todas sus dimensiones y nosotros la vemos todos los días, incluso con el problema ambiental que hablaba con Blanca en los bastidores uh -huh. y que dice que paró de llover y que ahora un calor infernal. Y aquí también un calor infernal. no Y esto es un producto No de la naturaleza, pero un producto, digamos, claro que de, de la naturaleza, pero construido por la intervención del capitalismo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy importante mantener, digamos, la, la llama prendida, porque tendremos que hacer cambios profundos. Uh -huh. Bueno, vamos con los temas que vos nos proponés, con esto son temas que, que seguiremos hablando también. desde el campo del pensamiento, de la producción académica, hacia estas, hacia estas definiciones que hacías, Plinio, pero nos planteabas eh, algún pronunciamiento, una reacción de Itamaraty, decías eh, a propósito de eh, una actitud de Estados Unidos con la eh, justicia brasileña o una suerte de, de crítica del Departamento de Estado, más exactamente, que habla de censura de la justicia brasileña. Sí, este es un tema que ya discutimos, que uh -huh. es quién controla las informaciones, quién reglamenta las Big Techs, ¿no? Las Big Techs no quieren reglamentación alguna, ellas se auto reglamentan, o sea, hacen lo que quieran. Uh -huh. Y los estados nacionales buscan mantener la soberanía sobre sobre este asunto. Entonces, el caso concreto ahora es Alexandre de Moraes, que es un ministro de la Suprema Corte brasileña, y es un ministro bien activo, ordenó que una plataforma de videos de Canadá, que se llama Rumble, retire el perfil de Alan Santos. Alan Santos es un fugitivo de la justicia brasileña, y una persona de extrema derecha, y que vive allí, seguro que a sueldo de algún gran capitalista. Sí. Bueno, Pero resulta que Trump, por, por intermedio de su empresa, que creó una empresa que se llama Trump Media and Technology Group, accionó la justicia de Florida contra Alexandre de Moraes por censura ilegal y, eh, de la, del discurso de la extrema derecha. Alegó la primera inventa de, de la constitución brasile, eh, norteamericana Y, y la idea de que Alexandre de Moraes estaría haciendo una censura extraterritorial. ¿no? Porque este señor entonces sale de Brasil, va a Estados Unidos y de Estados Unidos conspira para Brasil. Entonces el ministro dice esto no puede. Y Trump por su empresa dice no, porque aquí en Estados Unidos uno dice lo que quiere. Bueno, resulta que esto fue escalando. Alexandre de Moraes mm. entonces bloqueó la operación de Rumble en Brasil. Pero de esto viene una crítica del Departamento de Estado, mm. que la justicia brasileña estaba censurando a la gente. Bueno, eh, y luego enseguida el Tribunal de, de Justicia de Florida dio victoria a Trump. O sea, entonces la idea es que el, la justicia brasileña no puede... decidir lo que se dice o no aquí en Brasil Bueno, este confronto resultó de una notita muy tímida de itamarachi diciendo que no, que no es cierto y que la, la soberanía brasileña es absoluta y que no se puede no, no es correcta la crítica del itamarachi, ¿no? bueno y Alexandre de Moraes dio una declaración un poquito más firme diciendo mira, lo que está en juego aquí es la soberanía nacional y esto yo creo que es un caso que es importante porque no es solo Brasil es todo el mundo que va a sufrir esto no uno de los de los de las demandas del gobierno de los proyectos del gobierno Trump es a, las Big Tech pueden todo nadie las puede censurar entonces hay una reorganización del imperio y en esta reorganización eh, el imperio busca esvaciar no disminuir la soberanía de los estados y principalmente de los estados más débiles que es el caso nuestro entonces aunque sea un, un, un problema muy específico en realidad tiene una importancia yo creo grande porque lo que se está tratando aquí es quién manden las informaciones lo correcto para terminar sería que el pueblo tuviera el control total de las informaciones y que hubiera una especie de una reforma agraria, sí. entre colmillas, de las Big Techs, ¿no? Pero en el, en la, mientras esto no ocurre, es importante que el Estado Nacional tenga un mínimo de, de, de control sobre esto, si no quedamos en la mano de Elon Musk y de sus, digamos, acólitos. Otro de los temas para hoy es el, la falta de apoyo que está teniendo Lula para su gobierno. ¿no? Los, lo que están dando las encuestas de opinión, como que baja el apoyo. No sé si ahí separan acá, eh, muchas veces separan el apoyo al presidente del apoyo al gobierno. Como que el presidente le puede ir muy bien y al, al gobierno no y cosas así. No sé si lo separan allí. Aquí también se separa la última eh, encuesta que, que salió ahora, salieron varias, ¿no? Todas confirman el mismo movimiento, es la aprobación del gobierno. Y lo que muestra es que en ocho estados brasileños, ya más de 50% de las opiniones son de desaprobación. En el caso de São Paulo... Río de Janeiro y Minas Gerais, que son tres estados muy importantes del país, eh, la desaprobación ya supera 60%. Y, y, y cuando mira en los estados, aún en los estados del nordeste, Bahía y Pernambuco, por ejemplo, donde Lula es muy, muy fuerte, la desaprobación cayó un 11%. Entonces, lo que ya estamos discutiendo, creo que ya a dos, tres semanas, es... las evidencias de que el gobierno entró en un momento de desgaste, sí. y en un momento de desgaste más acelerado de lo que uno esperaba hasta. O sea, no viene declinando linealmente, pero cayendo de manera muy, muy fuerte. Claro. Es importante porque va a dar ¿no? el tono de lo que viene por adelante. Sí, o sea, no es una caída circunstancial, sino que es una tendencia... Que se sigue pronunciando. Es una tendencia y una tendencia que, que inclina, ¿no? Que declina de manera muy fuerte, muy, con, con, con, un, con caídas muy eh, abruptas y que se confirman en todas las encuestas. premio y ahora eh, vos nos vas a hablar de las reformas en, a nivel de ministerios, que suelen hacer eso los presidentes también, apelar a eso, ¿no? a cambio de ministros cuando eh, caen en su popularidad. Pero vos nos explicabas en estas semanas que eh, detrás de esa caída también está la situación de la economía, la inflación, los precios eh, de los productos básicos incluso para la gente. ¿Está tomando algún tipo de medidas en la economía, medidas concretas, el gobierno de Lula que, que haya que destacar, que haya que mencionar? Mire Hernán, por mientras no, no. Pero la verdad es que el país comienza a funcionar ahora después del carnaval. Uh -huh. Entonces hay que ver lo que pasa, no. Aquí es un impasse total porque el ministro de, de la economía está totalmente encuadrado en el en el régimen de austeridad fiscal y y, y el mercado no deja que la Que, que se salga de este movimiento ni, ni ni un milímetro entonces por ahí quedamos no la reforma ministerial de Lula ya era esperada y nosotros la discutimos sí. cuando vimos el resultado de las de las elecciones no el, el, el gobierno tiene que ajustar su ministerio a la correlación de fuerzas electorales. Lo, el primer movimiento que hizo el gobierno fue de sustituir la ministra de Salud, Niz, Nizia Silveira, por un pechista, un otro pechista, que se llama Padilla, Padilla, que es un hombre, digamos, de la confianza de Lula, un cuadro importante del PT. ¿no? Entonces, mantuvo el Ministerio de la Salud con el PT. ¿no? Y ahora nombró a Gleisi Hoffman para la Secretaría de Asuntos Institucionales. Es la articuladora política. Ya se esperaba que Glaisy fuera al gobierno, pero no ahí, pero en sí en la Secretaría de la Presidencia, que es la que trata con los movimientos sociales. Es extraño que ella haya eh, sido nombrada para este cargo, porque este es un cargo que es normalmente cobizado por el central, por los fisiológicos. Entonces aquí hay una primera, hay dos hipótesis. Primero. La hipótesis es que Lula quiso blindar un poco el Centrón para ver si preserva un mínimo de control sobre su ministerio. Sí. La otra hipótesis es que el Centrón haya dicho, mira, no quiero estar en el gobierno, porque como el gobierno se está hundiendo, yo prefiero quedarme afuera. Voy a mandar de la misma manera, pero no tendré el desgaste. Sí. Dentro de la reforma también hay... La, se está cogitando, no sale en la prensa la idea de eh, nombrar Boulos ministro. Guillermo Boulos. Lo, lo que provocó una división fuertísima en el PSOL. Las cosas que estaban más o menos, digamos, las peleas que estaban discretas, ahora vienen a público y son peleas muy grandes entre dos grupos. El grupo que quiere adherir al gobierno. que es el caso de Bolos que incluso cogita, ¿no? A aventa la posibilidad de hacer una federación del PSOL con el PT, que es uh -huh. prácticamente fundir el PSOL al PT, es una una manera institucional brasileña de casar los dos partidos uh -huh. en la práctica. Y hay el grupo que dice, "No, nosotros podemos dar apoyo, digamos, Tópicos a determinadas medidas de las más progresistas del gobierno, pero no podemos dar un apoyo incondicional como quiere Bolos. Y esto es interesante porque puede provocar una nueva salida de gente del PSOL. ¿no? Y va, y para allá de esto, va, uh, digamos, uh, caracterizando el PSOL como un partido del orden total, o sea, un partido totalmente encuadrado. Dentro del, del, de, las, de los imperativos del neoliberalismo. ¿El PSOL no tiene hasta ahora eh, cargos en el gabinete de ministro? Sí tiene, ah. pero Brasil es muy formal, Hernández. Uh -huh. es, eh, entonces tiene, pero no como partido, sí como personalidad. Claro. Uh -huh. entonces, entonces está ahí, por, por ejemplo, Sonia Guajajara, que es la ministra de las naciones eh, originales. Uh -huh. Pero dice, no, yo estoy personalmente, no como partido. Ahora, no, va a entrar Boulos, pero entraría, no sé si como partido o como personalidad, porque estas divisiones que son bizantinas, eh, digamos, no sé cómo la van a resolver. El hecho es: el partido, el gobierno está en dificultad, quiere atraer el PSOL para. para ver si no tiene ninguna crítica más contundente a la izquierda porque va a caminar cada vez más a la derecha y esto está destrozando totalmente el PSOL como un partido de izquierda eh, tenemos tiempo todavía en esto de, de Boulos que fue el candidato a eh, alcalde fue corregime a, de, de San Pablo en las últimas elecciones que viene del movimiento de los sin techo ¿no? ha hecho carrera, digamos, trayectoria militante ahí. ¿Cómo lo caracterizarías a él? Mira, no sé si te recuerdas de un jugador de fútbol brasileño muy, muy bueno que se llamaba Gajincha. Sí, claro, claro. ¿Eh? Gajincha, Ángeles seguro va a recordarse. Sí. Gajincha ganó una Copa del Mundo solita, la Copa del 62 en Chile. Boulos no tiene la habilidad de Gajincha, pero hace el drible de Gajincha, porque Ajá. hace que va para la izquierda, pero cae siempre para la derecha. Entonces, eh, bolos en realidad, pues eh, eh, fue hay candidato alcalde, y ahora decidió, tuvo una, un papel importante en la organización de los sin techos en São Paulo, pero... Pues, Eh, yo creo que hizo la, la opción existencial por una carrera política mm. entonces, y él sabe que para hacer una car carrera política hay que adaptarse a las circunstancias entonces para que tengas una idea hoy día él es un defensor del emprendedorismo ah. de la gente de la de la periferia no quien vive en las callampas eh, por ahí ya te da un él poquito... es, es sociólogo creo ¿no? No, es psicólogo, ah, y, pero en realidad es un agitador, ¿no? que trabaja organizando los sin techo, hizo de esto un lobby para ganar elecciones y, y, en fin, claro, y por hacer ahí carrera. Es. es un político convencional, no tiene mucho talento, pero sí tiene fuerza para ser diputado por el resto de la vida. <risa> Conocemos de esos casos y conoceremos. Bueno, tuvimos a Lula por acá, Plinio, en la asunción del nuevo gobierno con la clásica visita sí. a Mujica y fotos con Mujica. Y pasó más tarde la, eh, la asunción más tarde, en, el, ¿no? en el Congreso, digamos, porque llegó tarde él y el presidente entrante esperó a que entrara Lula. Claro. Él solo. Además hubo reuniones, creo que aprovechó para... para eh, juntar la, la barra, dijera, dec, decimos nosotros, no ahí con Boric de Chile, eh, de Bolivia, Luis Arce, no me acuerdo que algún otro Ángeles que haya estado, sí. eh, eh, para coordinar posturas ¿no? en, a nivel de la región, de Mercosur, y también mirando hacia eh, la OEA, hoy en estas horas se conocen, Este, noticias de que están coordinando posiciones para quien va a sustituir al siniestro Almagro que estaba de secretario en la OEA eh, parece que van a impulsar a, a Surinam, al secretario a un diplomático de Surinam como sustituto y en eso anduvo parece leyendo acuerdos Lula acá en, en Montevideo ¿no? Mira, aquí Brasil es un país muy provinciano y en el carnaval todavía más porque ahí solo se habla de carnaval uh -huh. entonces lo, lo que ventiló aquí en la prensa para allá del discurso de Lula para el público que es más protocolar es el cariño que tiene Lula por Mujica uh -huh. que es real yo creo que Lula tiene como una referencia muy fuerte en Mujica y bueno y le encanta ir a Uruguay porque siempre lo tratan muy bien como gran líder tal sí, y él sí. se la cree y, <risa> y se, Se le cree, como sí, gran sí. líder. La verdad uh, es que el mundo está en un momento muy delicado, porque la crisis se profundiza y porque el nuevo emperador americano eh, está reorganizando el imperio y lo está reorganizando de manera bruta, porque él está abandonando la política soft y adoptando la política hard uh -huh. no. ahora no será un soft imperialismo, será un hard imperialism de suave Como a dice, dura a Trump le gusta ju jugar hard ball sí. bueno y a nosotros que somos menos fuertes nos va a tocar mucha truculencia entonces uh -huh. yo creo que ahora es un momento crucial sería un momento crucial para pensar cómo reaccionar a, esto, a este nuevo sistema pero la verdad y el Mercosur podría ser un instrumento para esto, pero para que fuera Brasil tendría que tener una política muy clara, no tiene la unidad Brasil Argentina tendría que ser muy fuerte, no es entonces yo creo que Mercosur está perdido, no bien perdido, pero no podría ser de otra manera si digamos El, la economía más fuerte que sería Brasil del Mercosur está totalmente perdida porque hicimos una inserción eh, basada en el consenso de Washington que es la liberalización multilateral bueno, cambió el consenso de Washington ahora no es más multilateral es bilateral y cada uno va a ganar lo que tenga fuerza para, para ganar está ¿no? claro. para sacar Y, y, y Trump va a dividir a todos, como ya dividió Europa, como ya dividió no el, el NAFTA, que ahora tiene otro nombre. Entonces yo creo que es un momento delicado que no se va a resolver con reuniones protocolares. Si no hay un cambio de la correlación de fuerzas muy fuerte en nuestros países, que abandone este neoliberalismo totalmente, digamos, que, que deja nuestras sociedades totalmente desprotegidas, Nosotros estaremos en un mar revuelto, sin timón, sin referencia, de manera muy vulnerable. Muy bien, Plinio, cerramos. Eh, estamos pasado el mediodía, pero nos vamos a ir escuchando unos segundos lo que presentó anoche la escuela Portel, Portela, que hace un homenaje a Milton Nacimiento, nada más y nada menos, que estuvo ahí, ¿no? Estaba viejito. pero al filme con su música maravillosa. No sé quién va a ganar, pero muy bueno la idea de, de Portela de homenajearlo, por supuesto, ¿no? Un abrazo. Fuerte abrazo, y qué bueno que están homenajeando a Milton Nacimiento, que ni es tan viejito, pero tiene Parkinson, sí. entonces ah. está muy dedicado. pero sí. es un corazón inmenso, una figura extraordinaria. Exacto. Fuerte abrazo. Abrazo. abrazo hasta para la semana vos. que viene. Chao. Still... Recording stopped.